Para nada, nosotros fuimos exclusivamente a través de la prensa, no, no teníamos un conocimiento previo, pero también quiero señalar que desde el punto de vista de la Cámara de Diputados sacamos un proyecto de acuerdo c o n unanimidad, en donde la Cámara de Diputados de Chile、eh, le, le satisface este acompañamiento que está haciendo Chile en la misión.